Eh, y que un aceite de medio litro de, de, de oliva, que encima se produce el olivacano, que estamos importándolo, con aceite de soja, equipar el precio del aceite común, es que acá hay un problema de costos. Hay que empezar a tener una radiografía de a cuánto se produce en la Argentina, teniendo en cuenta que nosotros no somos importadores para la fabricación de alimentos, Podemos importar productos elaborados, ya terminados, pero, eh, digamos, línea alimento me parece que en la Argentina se dé toda una discusión alrededor de estos productos, porque vos fijate, eh, compras un kilo de berenjena, ¿cuánta lata de berenjena hace? Porque están 200 pesos la, la, la, la, la envase de berenjena al escabeche. Entonces, yo me pongo... No, no te va a solucionar la vida, pero digo, eh, es como que el precio eh ahí fijado no tiene correlato con el, la materia prima ¿se entiende? entonces ahí me parece que el gobierno eh y ahí es donde me parece que lo más sensible de la discusión eh, justamente es poder tener una mejor radiografía de la cadena alimentaria argentina y de las bebidas también para poder asegurar la mesa de los argentinos y otra cosa que también me parece claro. en relación a esto Y que vos hablaba sí, de la claro. exportación de, de productos es que se tiene que pensar en la mesa los argentinos. Yo entiendo, claro. hay una necesidad de divisas, hay una necesidad de exportar con mayor valor agregado, pero me parece que el gobierno está tratando y en esa línea está proponiendo porque hay otras propuestas, el otro lado no, no olvidemos que está el consejo agrario agroindustrial, ¿no? que ya planteó la idea de bajar las retenciones Claro. Sí, me parece se viene sí, discusión me de dónde... que hay acciones eh, regionales y segmentadas de desmonopolización de, de hechos sin declamación que es apostar a las cooperativas a las pymes las economías familiares la economía popular eh, si se le da una inyección del estado están en condiciones de calidad no de volumen para cubrir la, el conjunto del espacio pero están en condiciones de calidad de ofrecer a una zona del público precios mucho más razonables. Y ahí se trabaja ¿no? el modelo, qué sé yo por así decir, YPF, ¿no? de tener algunas empresas de contención que puedan llevar los precios a un lugar más razonable, por lo menos que le den la opción al público de escoger. Sí, aparte, eh, en el segundo plan quinquenal de Perón está planteado eso digamos eh porque hay una producción, una distribución y una comercialización de todos los productos pero que no los no deben quedar en manos de el capital extranjero, digamos, por por su lógica, digamos, tiene una planificación a nivel mundial que a veces choca con la planificación a nivel nacional y más con los intereses del mercado interno. Entonces, en muchos casos lo que decía Perón en el segundo plan quinquenal que que a veces eh, habría que repasarlo un poco, era que en comercio interior la clave, de la comercialización iba a estar en la conformación de cooperativas en cada una de las regiones que permita de esa forma asegurar esa ese abastecimiento interno, pero bajo otra eh, otro sujeto social, digamos, ¿no? A como venía siendo y eso retomando las experiencias que ya había en las colonias, digamos, agrícolas. Y eso me parece que hoy tal vez es una opción para recuperar un poco esto, ¿no? Nosotros vemos, como vos bien vos ves, hay productos que los reparte determinadas redes de cooperativas, y bueno, es un poco sí. eso, es que el Estado promocione, auspicie ese tipo de sujeto social y que tenga una mayor visibilidad en eh, la economía argentina. Uh -huh. eh, finalmente, eh, Ernesto Matos, eh, estas previsiones que estamos viendo ¿están fundamentadas en este presente o son, en cierto modo, empujes del deseo para lograr una mejoría en la economía argentina? Y, vinculada con esa pregunta, ¿qué se puede esperar en el futuro corto del de arranque de las negociaciones con el Fondo Monetario? Yo creo que el gobierno tiene estas intenciones, eh tal vez estos números nos ayudan a, a tener un horizonte eh que me parece lo que viene reflejando acá el discurso del presidente de la nación y su gabinete económico eh y están teniendo las reuniones con todos los actores posibles para que nadie, digamos, quede al margen ni sienta que se lo deja al margen, lo cual me parece... Eh, ...que es necesario... ...como decía algún... ...algún funcionario antes... no ...había que levantarse, entrar a las 7... ...y terminar a las 8 o 9 de la noche... ...entonces no. estamos empezando a ver eso... ...digamos, ¿no? Como un ritmo... ...de cual eh, hay que tener reuniones... estas reuniones ...con distintas cámaras... ...ahora... ...todo eso tiene sentido... ...y, y va a tener un, una realidad... ...más en la gente... ...si de eso... ...que es el presupuesto nacional no tenemos que destinar, digamos, recursos hacia otras obligaciones, como es esto de la haber obtenido el acuerdo después de dos años de, de, de recesión económica, crisis social, tener esta, este impasse de cuatro años permite ir planificando esa recuperación. Ahora se necesita también que por el lado del organismo internacional también se comprenda esto porque si no tenemos esa recuperación económica como se está planificando y no se consiguen los recursos para cumplir esas obligaciones, obviamente el FMI tendrá que dar cuenta también un poco de, de esta situación, porque justamente está también, en, me parece, en el FMI el análisis de decir, si, bueno, esto se están recuperando, lo van a lograr, pero si le ponemos un palo en la rueda va a ser difícil, digamos. Va ser más complicado lo que esperamos. Y me parece que ahí hay un ahí, buen diálogo también con el Fondo Monetario. hay Chodos, ¿no? Eh, nuestro embajador allí lo que dijo es no tengan demasiadas <ríe> expectativas en un cambio de perfil del Fondo. lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Chodos, que es un, un hombre, digamos, que viene de una... Digamos, es un técnico, digamos, respetado, un técnico que, que conoce el tema, representa no solamente a Argentina, sino a la región, ante el FMI. No es que lleva solamente los intereses de la Argentina que obviamente la representa bien sino que representa a la región y sí. me parece que como viene siendo el trabajo al lado del Ministro de Economía eh, podemos esperar eh, digamos, eh, buenas noticias Eso es lo único que uno espera digamos, no de esta gestión que por sí. ahora anota un golazo digamos, ahora vamos a ver si, si pueda anotar otro te mando un fuerte abrazo, Ernesto Matos. Gracias por esta comunicación. Un saludo. Hasta luego, Gabriel. late un corazón déjalo latir miente mi soñar déjame mentir late un corazón porque de verte nuevamente miente mi soñar porque regresa lentamente late un corazón de verte regresar con el adiós y al volver gritarás tu horror el ayer, el dolor, la nostalgia pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia y sabrás por qué la de un corazón al decir oh, que feliz eres Y un compás, y un compás de amor Unirá para siempre el adiós Ya verás amor Ay que feliz serás Óyese el compás Es el corazón Ya verás qué dulces son las horas de regreso Ay, ya verás qué dulces los reproches y los besos Ay, ya verás amor Qué felices horas al compás del corazón Eh, tenemos los datos más recientes, eh, 241 muertes, 11.507 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Sigue la discusión en el área económica, en el área de salud, perdón, acerca de las decisiones a adoptar si no hay una suerte de parate en las próximas semanas. No va a haber una resolución inmediata Pero sí puede haber una resolución en 15 días que esté relacionada ¿eh? con los datos que acabamos de mencionar. Eh, Alberto Ortiz nos saluda. La Negra, muy bien. Ahora falta Jaime. Lindo Sosa, ¿eh? le un corazón. Hoy redondas las dos horas. Gracias. Me, me gusta el... Omar Sanalini me prometió un tema que no lo pasó. Eh, y aquí, bueno, le damos un abrazo. Hernán Vázquez, está la versión de Al Compás del Corazón de Hugo del Carril con Julián Centella citando. Tomamos nota para una próxima edición con el objetivo de ¿eh? satisfacer eh, la sugerencia de el querido Hernán, que no ha dicho nada todavía sobre el aniversario de Más Antonio. Seguramente se ha quedado prendado del aniversario de Domingo Faustino Sarmiento. Le mandamos un abrazo a todos los que nos han acompañado en estas dos jornadas, pero sobre todo en esta semana completita. Creo que desde el lunes hasta hoy hemos informado adecuadamente, sin tremendismo, con información precisa, ¿no? acerca de esta situación que vivió la República Argentina. No hemos espectacularizado en vano, no le vendimos gato por liebre, no le dijimos que se derrumba la catedral, sino que hemos tratado de vertir elementos dignos de ser reflexionados aun cuando existan discrepancias acerca de la interpretación del sentido profundo de los mismos los saluda Gabriel Fernández esto ha sido La Señal